Mire, cuando hemos asumido la gestión, existía eh, un proceso de compra en la cual ya se había vencido los términos para este poder hacer la, la, la licitación. Para volver a empezarlo el proceso de compra, tenemos teníamos que este hecho harto papeleo y posiblemente no nos iba a dar el tiempo para licitarlo. No es mi culpa de que la anterior gestión mal hecho y que siempre lo hacía de esa manera cómo van a entregar material a lo último de la gestión si los los niños practican deporte desde desde comienzo de año ya entonces siempre lo reclamamos pero siempre lo han hecho así una lástima entonces y peor que nosotros vimos que en ese proceso de compras podían existir algunas cosas que no estaban bien entonces ci aparte y la tercera la alcaldía atraviesa un tremendo grave problema de falta de recursos inflaron presupuesto cuando hemos entrado no existe muchos recursos Entonces qué hemos hecho con diferentes este asociaciones nos hemos reunido a decirle de que vamos a, a comprar este los lo, todo el paquete de de uniforme y de, y, y, y de material deportivo a principios de año, lo más antes posible, para que durante todo el año los, los niños pues puedan contar con sus uniformes, con sus pelotas, con todo lo que se necesita, porque esa forma de trabajar era realmente ineficiente. Entonces, hemos quedado de acuerdo y hemos visto también de que le podemos aumentar un poco más a lo que el POA del próximo año, porque ya está inscrito con 500.000 bolivianos. Algo más buscaremos para poder compensar esa falta de, de eficiencia y sobre todo esa falta de visión que tenía la anterior gestión de estar entregando los uniformes a fin de año cuando ya prácticamente no están haciendo la práctica del deporte.